Nosotros hace muchos meses que venimos reclamando eh, ruidos molestos, tenemos una contaminación impresionante acústica dentro de los domicilios. Comenzamos desde septiembre del año pasado eh, con Krakatoa. Krakatoa tiene 90 grados de vidrio arriba, eh, una vidriera arriba, perdón, abajo de vidrio y el volumen se, digamos, lo suben demasiado los días sábados. Sumado a esto, eh, hace dos meses que nos eh, abrieron líder eventos ...que es un tinglado eh, sin acustizar, donde era antes Mundo Mágico... Eh, ...y está totalmente sin acustizar y tenemos vibraciones en toda la casa... ...desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. Se nos mueve toda la casa, paredes, techos, puertas, ventanas, todo, hasta las copas. ¿Entendés? Entonces no podemos seguir así. Al parecer tiene una habilitación eh, o sea, provisoria de 90 días... Eh, pero bueno, eh, no, no sé qué están esperando para justizar que es fundamental. O sea, somos un grupo de vecinos, si bien del lado de la Espineto casi no tienen vecinos, pero nosotros estamos a la vuelta y hay varios complejos de departamento, del cual yo soy responsable de uno de ellos. Eh, y después hay personas adultas mayores que no pueden dormir los días sábados. O sea, es, sí, es un día el fin de semana, pero hay que estar. Por la salud mental es impresionante. Se hizo una presentación y por ese motivo estamos acá. Se hicieron denuncias, se hicieron actas, eh, nocturnidad y comercio. Si se hizo presente en el domicilio, eh, midieron los decibelios y teníamos 60 decibelios en la habitación. ¿Cuándo el máximo permitido cuánto es? No, muchísimo menos, uh -huh. muchísimo en 40 en la calle uh -huh. y, y, y muchísimo es. O sea, incluso ellos mismos dijeron que es una locura, pero fueron a medirlo cuando fue el, el evento del de bailoteo, lamentablemente no fue cuando fue sabroso, porque cuando fue sabroso teníamos los cantantes dentro del salón, dentro de la batería en la habitación, fue un horror.